saldeón buenas tardes estás en berdiñac iguales en la hirola 107.5 de tu fm la radio libre para la gente libre y rat asquea hoy es día qué días hoy 29 no, 15 no 16 16 hoy es día 16 de diciembre santa de Laida. digo digo que no sabía que no era 15 porque el 15 <risa> es san valerio y es el día sammenhof eh un una una felicitación a todos los esperantistas de Bilbao y del mundo porque fue el día que nació Zamenhof el creador del esperanto. Digo porque es que yo soy esperantista. Vale, vale, vale, vale. <ríe> bueno, total un que día. hoy Picú, eh, hace 3 semanas un día te vamos a echar la bronca. por tan Tanateo, tanateo y todos los días hablando de santos. Ah, pero Entonces, es que son espíritus, son cosas. Mira, yo me sabía perfectamente Mayo y junio y el principio de julio porque era cuando había exámenes bueno y febrero naturalmente entonces claro Eh, si tú te yo qué sé, si tú te encomiendas a San Juan, pues todo el mundo conoce a San Juan, pero si tú te encomiendas a San Romualdo, que está mano sobre mano, pues ahí como no tiene trabajo, se pone ahí las pilas y a prueba se le saben. Entonces ya me acuerdo desde siempre que el día 19 de julio es San Romualdo, porque apruebo un examen, un examen difícil, eh. Bueno, a lo que a lo que íbamos que hace tres semanas por cierto. Estamos como siempre, bueno, en el en el estudio. En el estudio está Fran Ferrer, Arratsal León y Fedemendi. Arratsal Leon. Y aquí en el y aquí en la pecera está Bryan, ¿cómo era Bryan Washington. Um, Washington. Washington? Washington. Bryan Washington, Washington. Arratsal Leon. Y joder, cómo era Mauri Aguirre, no. Era era Largo, era Vasco. Con Mauri, vale ahora salió hasta mi mariano bueno, para hablarnos bien. del tema que es por eh, ciento como era el tema del del día mundial de, de las personas sin hogar sí. el día mundial de las personas sin hogar que fue el 27 de noviembre hace unas tres semanas pero bueno como ya sabéis que a veces pues eh, tenemos otros temas y todo el que el que ruido suena ahí? bueno sí teremos a gente de eh, Rice, a unos representantes de Rice, que son eh, Sara. Buenas tardes. Asier. Buenas tardes. Y Sal. Buenas tardes. Bueno, Sal como como Sal, ¿no? Como como el esto, porque Sal viene de Eh, sal es un nombre común en el Sahara y no tiene significado, carece de significado. Ah, no significa milja no, no es como en latín milja, es no. salado <risa> Bueno, entonces, eh, hace tres, hace unas tres semanas que fue el Día de las Personas sin Hogar Antes, en castellano, se solía hablar de los sin techo Sin embargo, ahora se prefiere eh, sin hogar. Eh, cuéntanos un poco. Sí, este cambio de concepto de palabras se debe a que eh, Personas sin Techo no definía adecuadamente la situación en la que se encontraban las personas que ahora venimos a llamar Personas sin Hogar, ¿no? Y esto es porque eh, el rasgo común a todas las Personas sin Hogar no es eh, que no tengan un lugar donde vivir, no ese es uno de los aspectos o uno de los digamos componentes ¿no? de una de estas personas o de este colectivo pero el rasgo un poco común que define a todas estas personas es su situación de aislamiento no todas ellas eh, se encuentran en una situación de soledad pues bastante grave Eh, pues porque han tenido en un espacio de tiempo relativamente corto de un año, año y medio diferentes rupturas, ¿no? Ya sean rupturas pues con sus relaciones familiares rupturas con sus relaciones de amistad, de, de pareja incluso pues también eh, desahucios como tantas veces ahora estamos viendo actualmente y, y también pues despidos, ¿no? Son personas que en muy poco tiempo pues Han, han perdido muchas cosas y a muchas personas ¿no? Sí, no eh, os iba a preguntar, bueno, indistintamente a eh, Asier ¿qué, ¿qué composición de me imagino, me supongo que la gente que acude a vuestra asociación será mucha gente inmigrante ¿no? Me, me, me imagino particularmente, sí gente inmigrante, sí gente Y, no, y luego en la composición, por ejemplo, de eh, ciudadanos, ciudadanía española hay bastante también, hay mucha. Pues no. Poco poco. También habrá más hombres, mujeres, ¿qué es lo que hay o, eh más hombres, sí. Más hombres. Bueno, un 80% casi el 85% es hombres. sin embargo, sí, bueno, la mayoría. Sin mayoría embargo, de solían decir que la pobreza normalmente tiene es más femenina, ¿no? O sea, es este es curioso ¿no?, eh, que sin embargo en la asociación sí, hay bueno, más, más en esta desigualdad artificial de esta desigualdad social eh, en estos eh, en esta época de paros en esta época de despido en esta época de que la gente no puede ganarse dignamente con el esfuerzo de su trabajo eh, hay una destructuración familiar o sea hay muchas separaciones eh, hay este eso Entonces, eh, mucha de esta gente pues se queda en la calle y tienen que acudir a, a vuestra asociación imagino yo no. Mm -hmm. Sí, se suele decir que efectivamente la pobreza tiene rostro de mujer, lo que pasa es que en este colectivo de personas sin hogar, eh, hace una década aproximadamente se hablaba de que de cada 10 personas sin hogar una era mujer, ¿no? con lo cual la, la proporción de, de hombres con respecto a la proporción de mujeres pues era aplastante. ¿no? Ahora mismo parece ser que ese porcentaje de mujeres está incrementando y que podemos hablar de, de dos mujeres por cada 10 personas, ...personas sin hogar... ...pero aún así es verdad que en este colectivo eh, por lo menos a, a día de hoy sigue siendo un eh, bueno pues un número minoritario ¿no? de, de mujeres tal vez porque como eh, bueno pues es un grupo también que, que se ve más vulnerable no en, en una situación de calle eh, pues eh, un hombre digamos que sí eh, pues puede sufrir robos puede sufrir agresiones en el caso de las mujeres pues eh, se ve que si ya la situación de calle es vulnerable en sí misma para una mujer es doblemente eh, bueno pues perjudicial no entonces tal vez por eso es verdad que en este colectivo en concreto están más están más protegidas hay menos mujeres en sí. la calle que hombres y sí. yo solo he conocido a lo largo de mi vida a una a una chica que terminó en la calle por, por distintos problemas que le llevaron a pelearse con, con su familia y, y la verdad es que lo, lo pasó mal. Y lo de tener que defenderse de, de agresiones, digamos, sexuales o de intentos o así, digamos, estaba a la, or, a la orden del día, ¿no? Uh -huh. O sea, viviendo en la calle es, es como más complicado. De hecho, no hace mucho me hablaron de que el parque de, el parque de, la, de Doña Casilda es una zona de cruising, o sea, es una zona donde va gente pues a tener encuentros sexuales y mientras que a los a los homosexuales no les suelen molestar, o sea, no hay mucha homofobia, eh, siempre hay gente como que intenta tener algo, tener sexo no deseado Con, con lesbianas, ¿no? Entonces al final dices, bueno, pues si, si, si no quieren estar contigo, o sea, ¿por qué tú intentas ir allá, no? Entonces es esa, es esa sutil diferencia, ¿no? Eh, ya sé que este, que este tema no tiene nada que ver, pero pero bueno, eh, eh, vería vería cuento. Aparte de que cuando antes has dicho lo de desahucios, me he acordado de que esta semana ha habido un desahucio. Eh, en el casco viejo hay dos casas, ...de estas de casas como... Desalojo, más que... Sí, desalojo, sí. Hay dos casas de estas así encantadas... ...en las que te metes, o sea, pagas un dinero... ...no sé si son 25 euros o así... ...te metes y tienes que conseguir salir... ...a través de unos acertijos y de unas pruebas y tal... ...tienes que conseguir salir... Y entonces yo decía... ...digo, joder, qué casualidad... ...digo, hace poco... ...en la calle Tendería... ...hubo un juego totalmente distinto... ...o sea, había gente dentro... ...que no quería salir... ...y había una gente fuera... ...vestida de negro... ...que quería sacarles... ...y al final, por desgracia... ...ganaron los de negro... ...uno de los cuales... ...se ponía así muy digno... ...si ello es posible y amenazaba a la gente con arrestarles y, y meterles en la cárcel por llamarles asesino, ¿no? Y la verdad es que dices, bueno, vale, igual tú personalmente no eres ningún asesino, o igual es que Íñigo Cavacas, el, el desgraciadamente difunto Íñigo Cavacas, se suicidó dándose de cabeza contra una pelota de goma. Sí, voy a preguntarle a Sal, sale Saharawi, y quiero preguntarte, Sal, Eh, en los territorios ocupados de por Marruecos, que es prácticamente casi la totalidad del Sáhara, exceptuando lo que está fuera del muro que construyó el sultán Hassan, el padre del actual sultán, en los territorios ocupados hay gente saharaui que ha podido llegar porque ya sé que no sé si se puede no se puede salir libremente, ¿no? Los saharauis. ¿Salir a dónde? Ah, fuera del Sáhara ocupado por Marruecos. Eh Bueno, en los últimos años hay cierta libertad. Ah. Incluso, perdón, sí, ¿no? la ONU, las naciones Unidas, ha hecho un proyecto de intercambio de visitas. Sí, no, me refería, la pregunta era la siguiente. ¿Hay gente del Sáhara ocupado que, que viene a, a España a, a buscarse la vida, vamos? En sí, existe, sí. Sí, sí. sí. sí. pues, eh, eh, de las dos partes, de, de Tinduf sí. y también del del Sáhara ocupado sigue viniendo gente a, a las Islas Canarias mayoritariamente uh -huh. eh, al País Vasco y también en el resto de, de España. Pero en cuanto a lo, la relación entre los campamentos, no sé si es lo que quiere decir, entre los campamentos y el territorio ocupado, no, claro. un intercambio. Sí, hay, con... hay un proyecto de intercambio. Me, te, no, la, mi pregunta sal iba dirigida más bien cómo se en cómo se encuentra la gente que que huye de aquella zona, o, sea, de, o que viene sí. de de esa ¿cómo se adapta aquí a eso? Ya que vuestra asociación es un poco dirigida a eso, ¿cómo se adapta? ¿Qué problema con qué problemas se encuentra? Es un poco difícil porque la gente de los campamentos les es más fácil la asimilar, la asimilar las, la, los, las formas y de, el modo de vida de los españoles, mientras los de los ocupados les, les es más difícil. Hay otras trabas. Sí. De todas formas es curioso porque me, me recuerda un poco lo de los desalojos de los de los desahucios a la gente, a lo que pasó en el Sáhara. Y sin embargo, en el Sáhara lograron mantener esa esa red, ¿no? Esa red que en algunos casos de desalojo se se rompe, ¿no? Que suelen ser pues dos o tres eh, relaciones o dos o tres pues eh, tú has dicho eh, familia, pareja, amigos, Eh, trabajo, trabajo normalmente o sea uh -huh. solían decir que hay como como una serie de, de, de varias caídas sucesivas no O sea simultáneas o sucesivas sin embargo en el en el sáhara en los campamentos mantuvieron bien esa, esa cohesión esa ese estar todos juntos ¿no? y sin embargo qué es lo que pasa que, que algunas personas igual que ya la familia está tocada o no sé qué podéis contar sobre esos temas y Las personas sin hogar eh, llega un momento en que se encuentran totalmente solas tan solas, además, tanto que ni cuentan con ingresos económicos y no tienen pues ninguna forma de salir adelante, ¿no? Porque ya no cuentan ni con apoyos familiares que son de los que estamos hablando. Esto en una situación general, ¿eh? eh por supuesto que de caso a caso, pues cada persona sin hogar tiene su, su situación concreta y ha llegado a esa situación también de una determinada manera, ¿no? Pero hablando de, de la situación de exclusión social grave son personas pues que, que no tienen ningún apoyo ¿no? y que y que bueno pues que finalmente si empiezan pues un proceso de inserciones gracias a que hay recursos y organizaciones que, que bueno pues que hace mucho tiempo que ya vienen trabajando con estas personas y que y que se dieron cuenta ¿no? de la problemática social que, que existía ¿no? porque si no de lo contrario o sea son personas Que, que bueno que también día a día estamos viendo cómo, cómo fallecen en nuestras propias calles ¿no? sobre todo ahora en época de, de invierno con, con el frío que, que es muy muy duro de, de sobrellevar y que los casos de personas pues que no están atendidas o que no están alojadas en ningún recurso residencial pues pues tienen que, que sobrellevar no De todas formas, yo entiendo que hay, habrá de todo, ¿no? pero que en la calle en general la gente a veces igual competirá por los recursos, pero en general se ayuda. ¿no? Yo sé de un sitio, de un, uno de estos medio panadería, medio cafetería, que al final de la noche los pinchos que les han sobrado los tiran, ¿no? Entonces, hay gente que está esperando al lado de los contenedores y ya los de los del este, los de la tienda, los de la cafetería les conocen ya ni siquiera echan los las bolsas al sí, que, que, al contenedor, sino que se los claro, dan a ellos, ¿no? El y ellos ellos lo reparten de una forma bastante equitativa, o sea, claro, yo a veces he, Sí, yo a veces he ido una vez que estuve en barcelona con gente de un, de un de una casa social ocupada por cierto un recuerdo a los a los barceloneses que han sido detenidos ya veremos después si son imputados por algo aquí sí. aquí es lo contrario que a las infantas a las infantas no las detienen aunque haya razón y aquí primero les detienen y después ya veremos si se les acusa de algo pero bueno Eh, y había, había como un, no sé, ya que había dificultades, ya que todo el mundo está un poco jodido, la gente no se pelea entre sí. Había como bastante ayuda. Continúa, continúa. Sí, gracias, gracias, Maury. Yo quería preguntarles, eh, dado que eh, se, debe de, se necesita del apoyo de... de, de Vamos, y de la colaboración de la gente de aquí de, del territorio o de los políticos concretamente de las instituciones eh, eh, habéis recibido apoyo de, de, de las instituciones de parte eh, o, de, o de partidos políticos eh, ¿Mantenéis conversaciones mantenéis contacto con ellos y eh, esperan algo de ellos o, o han recibido algo de ellos porque yo intento clasificar a, antes de hace tiempo escuché a a Gabriel García Márquez que decía existen solamente dos tipos de personas los que los que aman y los que no aman, ¿no? Entonces yo pienso también que existen dos tipos de personas, los igualitarios y los no igualitarios, ¿no? Bryan, te van a responder después de poner una canción si te parece. Gracias una canción que no voy a presentar yo porque lo intentaría pronunciar pero me va a ser imposible, así que si no te importa, Sad, pues puedes decirnos qué canción es La canción se llama La patriota". Muchas gracias Esto era Shabab al Shabab al-Watán, la juventud patriota, que por problemas técnicos yo no he oído nada. Menos mal que conozco al, al autor y al intérprete <ríe> y que me va a pasar un MP3. <ríe> eh, pero bueno, eh, ya ya lo cantaremos y ya lo pondremos otra vez porque dicen que es muy bueno. Y que, cuéntanos un poco cómo se te ocurrió, cómo, cómo fue el tema. Eh, ¿De la canción? Sí. Sí, eh, primero el ritmo es musical, porque en el Sahara la música es muy típica y clásica, también de tradicional, y es una de las canciones más relevantes en la historia del Sahara. Sí. ¿Y más o menos qué dice? Eh, incita a la juventud a participar en el proceso independista, incita a la juventud a tener logros, a pensar a lo grande y a ser auténticos del Sahara. Sí, más o menos. Pues muy bien, muchas gracias, Sucran Yasilán. Gracias. <risa> y bueno, seguimos. Eh, eh, habíamos dicho que eh, hace hace tres unas tres semanas, el día 27 de noviembre, era el día de, de las personas sin hogar, de la gente sin hogar, y que hubo una manifestación, una manifestación flash mob en los tinglados del Arenal, ¿no? que se ponían una como era una máscara blanca, ¿no? Uh -huh, representando es. la invisibilidad uh -huh. o el anonimato, contándonos un poco. tú estuviste, no ¿estuviste? Ah, bueno, pues tú estuviste? Uh -huh. eh, no, no estuve. bueno, pues alguien que, estu que estuvo. <risa> <risa> <risa> <risa> Me toca, ¿no? <risa> Eh, sí, hubo una, una concentración, como ya se viene haciendo desde hace unos años, con una representación teatral que hacen las mismas personas usuarias de los diferentes eh, recursos que atienden a personas eh, de este colectivo. Y después se leyeron también dos, dos comunicados, ¿no? que, que bueno pues en resumen enumeraban eh, una serie de propuestas para mejorar la situación de las personas sin hogar En, en Bilbao que es un bueno un decalo elaborado por eh, este que es una plataforma eh, que aún engloba diferentes organizaciones de, de este ámbito de, de actuación y que, y que se llama pues plataforma por la inclusión residencial ¿no? a favor de las, de las personas sin hogar y es un día que se celebra anualmente que se celebra todos los años y tiene pues por objetivo visibilizar ¿no? las personas sin hogar sí. que, que bueno pues que por otra parte son personas que, que no se ven verdad que, sí. que están ahí pero por el trato que reciben la y la imagen que la sociedad tiene la de ellas sí. son personas que, que no existen verdad o que cuando existe pues es para pues hacer comentarios casi siempre negativos pues en relación a que son personas que, que tienen problemas de de drogodependencia o son personas que cometen delitos o son personas extranjeras que, que vienen aquí y que bueno pues eh, con ese discurso de personas que, que vienen a hacer un trabajo que nos corresponde aquí no a la población local y en general eh, pues hay toda una imagen estereotipada de, de estas personas ¿no? y bueno pues creemos que es un día que aunque solo se celebre una vez al año, eh, eh, bueno, pues es necesario continuar haciendo para, para que la gente precisamente nos vea, ¿no? Hablando de la invisibilidad de, de esta gente, de las, de las personas sin hogar, ¿me oís bien? Sí. sí. Eh, antes Brian preguntaba qué es lo que hacen los poderes políticos por ello. Es decir, me imagino que tendréis ...cierto contacto con ellos... ...y no sé si harán algo o no... ...yo sé que en otras ciudades, sí. por ejemplo... ...no sólo eh, son invisibles... ...sino que son invisibles... ...no por motu propio... ...sino porque los políticos... ...los poderes políticos se encargan de ello... ...es decir, les esconden en el metro... ...o les apartan en cualquier sitio... Es ...para que, que no se vea... ...allí va yo, allí va yo... ...que ¿qué hacen por ellos? ...reprimirlos... ...si te parece poco... ...hace poco a una persona que estaba buscando comida... ...en no sé dónde... ...le pusieron eh, se, 600 euros de multa... ...y hombre, si tuviese 600 euros... ...no estaría buscando comida en la basura... Sí, no, ...o sea, es que es... es que hace falta ser tonto... así ...esta chica, eh, nuestra compañera invitada aquí... ...lo ha descrito perfectamente... ...y me recuerda a los comentarios que hacían personas ahí... ...en el en, en la actual eh, Venezuela... ...que decían ellos que es que antes era invisible antes no nos veían y ahora ha venido este eh, chávez y, y, y nos ha puesto en eh, como personas dignas ¿no? pues nos ha rescatado de esa de esa eh, forma fantasma que teníamos antes. no y eso tenía que ver con la exclusión social llevada a cabo y practicada por los desigualitarios es decir por la casta por los políticos que están que han usurpado siempre el poder y han excluido la Y han generado eh, artificialmente esta desigualdad, porque la desigualdad no es natural. Eh, bueno, que compañero es, Mauricio. Gracias, no gracias compañero Brian. <risas> No, esto es, es consecuencia, no es ninguna crisis ni nada, eso ni una es un plan ya estratégicamente elaborado desde finales desde principios de los años 80 para cambiar el estilo de vida social, eliminar todas las <coughs> las ayudas sociales, eliminar el estado de bienestar y seguir acumulando capital por los por los amos de los políticos, que no son otros que la, el FMI, Bruselas, las multinacionales, la Troika, los políticos actualmente y las políticas en los estados europeos no pintan nada, son zipayos a las órdenes de la gente que realmente manda sí. de todas formas yo le quería preguntar a, una, una reflexión le quería preguntar a cualquiera de vosotros de voso de vosotras y vosotros tres eh, no sé si habéis notado que en estas últimas eh, desde que estamos inmersos en este en este en esta sistémica eh, crisis porque es una cuestión sistemática o se está elaborada no sé si ha notado que lo que antes más o menos no, no era tan visible ahora la sociedad como tal mm, y es mi reflexión o mi opinión de colas de supermercado donde escuchas de todo, ¿no? Eh, la sociedad posiblemente se esté polarizando en dos grandes bloques. ¿eh? Por un lado, el bloque de la gente con estrechez de miras que siempre achaca a la, a la persona contraria, a sus males, los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo, las ayudas, etcétera Vamos a puntualizar. En el Estado español, cada inmigrante paga tres veces más impuestos que la, que la ayuda que recibe, eso es lo primero, para tapar la boca a cierta gente. Eso lo primero. Lo segundo, el otro bloque que se está notando cada vez más es el bloque opuesto, la gente que ayuda, que intenta dentro de sus modestas posibilidades ayudar. Me estoy refiriendo a bancos de alimentos, gente que aporta lo que sea yo. A veces eh, en el portal de mi casa, que es en una, un supermercado, una cadena de supermercados, veo gente que duerme ahí de noche y más este invierno y yo tengo mantas de sobra y les bajo una manta. Y, y a veces me dicen, no, ya tengo manta, pero por lo menos dentro de mis pequeñas posibilidades pues les bajo una manta quiero decir con esto que quizás lo que por un lado se nota como perverso la gente que achaca a la inmigración yo no una de gente que hipotéticamente les quitan el trabajo por otro lado está el gran bloque de gente que ayuda, que apoya y que es solidaria bueno, eh, nosotros eh, como asociación eh, lo que vemos es que, que sí hay una gran parte de la población y de personas que, que se organizan en bueno, que se, que se constituyen en, en organizaciones, ¿no? de diferente tipo que sí se vuelcan en ayudar a todas las personas que tienen algún tipo de necesidad, en nuestro caso a las, a las personas sin hogar. Eh, pero que todavía la situación de estas personas y la red de recursos que existe, por ejemplo, aquí en, en Bilbao, eh, puede mejorar mucho, ¿no? Eh, no solo por la cantidad de recursos o de organizaciones que hay ahora mismo trabajando con estas personas, sino eh, por, eh, por el carácter o por la, la tipología de estos, de estos recursos, ¿no? Eh, hablas de ofrecer mantas, hablas de abrigo, hablas de ropa, de bancos de alimentos, eh, comedores sociales, eh, son organizaciones, son recursos o son grupos de personas que informalmente tienen esa iniciativa que que sin ninguna duda ofrecen un apoyo a estas personas que es un apoyo fundamental porque son necesidades básicas, todas las que se corresponden con la alimentación, el abrigo, el alojamiento pero eh, eh, no son suficientes, es decir, eh, son suficientes para la supervivencia más básica o más urgente, sí. ¿no? Eh perdona, sí, ya ya acabó. Pero pero estos recursos, o este tipo de ayudas eh, no incide en la raíz de los problemas que tienen sí. estas personas, porque los problemas de estas personas no son eh Eh, pues que no tengan dinero, que no puedan comprarse su comida, que no puedan pagarse un alquiler, que no tengan abrigo, que no tengan ropa, es uno de los problemas que tienen, pero precisamente porque no tienen acceso a, a un trabajo, porque no tienen acceso a una vida, pues eh, digamos, normalizada por llamarla de, de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, fundamentalmente suelen ser Tres, los problemas o el perfil que define a las personas sin hogar eh, suelen tener bueno pues problemas de salud tanto mental como problemas de salud que tienen que ver con drogodependencias y eh, Eh, y luego también con bueno pues con un problema de habilidades sociales o de relaciones sociales que les ha llevado a romper como hablábamos antes con muchos de los ámbitos y personas de su vida ¿no? entonces a menos que arreglemos esos problemas que son los que realmente eh, los conducen a esa situación, a menos que trabajemos con ellos en el ámbito un poco de las habilidades sociales a menos que trabajemos con ellos en eh, pues en el campo de de la Bueno, desintoxicación o, o un poco de, de, de las dos dependencias eh, a menos que los formemos para que ellos mismos sean capaces de buscar trabajo y de acceder al mercado laboral eh, sea en un puesto normalizado o tal vez en un puesto pues bueno más adaptado a sus necesidades no vamos a solucionar eh, la raíz no el origen de De esta situación sí. sí, no, no, no, Sara, estoy totalmente de acuerdo contigo, es más, yo pienso además que lo que hay que luchar es por una sociedad que termine con estas desigualdades, una sociedad donde las instituciones se hagan cargo de todas las necesidades de toda la ciudadanía y donde llegue afortunadamente un día que no hagan falta organizaciones como la vuestra. Sí, es sí. ideal. Yo, yo quería puntualizar justamente, ya lo has dicho, eh, le, aparte de, de arreglar las situaciones básicas, estos los grandes problemas que tienen estas personas, eh, yo creo que toda persona es capaz de salir adelante por sus propios méritos, por sus propias facultades intelectuales o físicas, solamente hay que apoyarlas en lo que es la una formación en el cual ellos puedan encontrar Un medio de vida, es tener una remuneración económica para poder vivir con dignidad. Y ahí se podrían solucionar un poco los problemas de estabilidad emocional o, o, o demás, ¿no? Pienso yo, vamos. Sí. Yo tengo una historia que es también, yo, yo lo suelo llamar de francotirador, ¿no? O sea, vas con el fusil cargado y en cuanto te encuentras con el enemigo, ¡zas! Pegas un tiro, ¿no? Eso no gana la guerra, pero bueno, a ese enemigo ya le has matado, ¿no? No estoy hablando de matar una persona, sino de, de matar una situación de injusticia, de desigualdad, de invisibilidad, al fin y al cabo, ¿no? O sea, le has visto. Eh, una, una chica, una amiga mía, tenía a un sin techo viviendo cerca de su portal, enfrente de su portal. El sin techo, pues tenía un colchoncito, tenía unas mantas y tal... Y ella, en lugar de bajarle comida, eh, pues simplemente se, se quedó a hablar con él, ¿no? Cómo te llamas, muy importante, porque claro, muchas veces la gente va con buena voluntad, ¿no? Pero va como, toma. ¿Y cómo que toma? O sea, ¿quién eres tú? O sea, quiero decir que, que tú vas por la calle y alguien te dice, oye, tengo un bocadillo. Y tú lo miras de arriba abajo y dice, ¿qué te has pensado, no? Entonces... Eh, muchas veces es tan sencillo como que se quedó hablar con él y tal, no sé qué, no sé cuál, y le dijo, dice, eh, ¿tienes hambre? ¿Te puedo? Tengo un poco de sopa y tal. Ah, sí, sí, sí. Entonces fue a su casa y le bajó un tupper con la con la sopa y estuvo con él, ¿te importa que Y estuvo charlando, ¿no? Y entonces, bueno, eh, cada X tiempo, pues un día sí, un día no, o sea, digamos que le bajaba. ...y hablaba con él... ...y al cabo de un par de semanas... ...no digo que fuese por eso... no ...pero igual algo ayudó... no ...porque muchas veces el, el problema... Eh, ...no es la insensibilidad... ...o sea... ...es, es que eso llega hacia adentro... ...o sea, el, el no verte... ...el resto de la gente... ...hace que tú te dejes de ver... ...o sea, nosotros nos vemos en los demás... ...en cómo nos ven los demás... ...y también pienso... ...que por un lado es sistémico... ...y por otro lado... Hay una invisibilidad individual, pero hay una gran visibilidad a nivel de conjunto de ojo. Pórtate bien, no saques los pies del plato, porque mira dónde puedes caer. Es decir, eh, les interesa les interesa que haya gente eh, en exclusión social o incluso en riesgo de exclusión social para que el resto vivamos con el miedo que voy a ser un poco malo y hoy que estoy en la pecera normalmente Eso, me bien. encargo yo siempre de dar los regalitos y los encargos a, a la gente a los políticamente malos y a los políticos malos. A los Y voy a hacer una pregunta a bocajarro, pero pa, para todos los sentados, pa, tanto para los invitados e invitadas como para mis compañeros. ¿Qué, ¿Qué pensáis de Javier Maroto y de de Victoria y de Sestao Josu Vergara, ¿no? alcalde de Victoria y de Sestao respectivamente? Bueno, Javier Maroto, en, mi opinión, como en mi opinión, es la personificación de dos cosas. Por un lado, el, el, la demagogia, porque es un absoluto demagogo, y por otro lado, de, de la total insensibilidad de que, vamos, si Javier Maroto, matando a su madre o a su padre un par de votos más vamos, es que simplemente diría eh, que parezca un accidente o que no lo parezca, o sea, así es Sí, bueno, vamos a estoy de acuerdo con, con lo que acaba de decir Ziku, incluso más me voy a callar para que no me imputen ninguna causa. Eh, vamos a seguir con nuestro con nuestro programa y con el tema del RAIS, de la Organización de Ayuda a la Gente Sin Hogar eh, para todos. Que eh, exactamente... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo desarrolláis vuestra actividad? ¿Dónde os encontráis? Explicaros un poco la el, el, el día a día de vuestra organización, uh -huh. sin más. Bueno, nuestra asociación se llama RAIS, significa Red de Apoyo a la Inserción Sociolaboral es una asociación que aquí en Bilbao está en la calle zuberoa número 16 en un bajo en el barrio en de, el barrio de irala, de irala. <ríe> muy cerquita aquí de nuestros compañeros de, de la hirola eh, y bueno pues tenemos un actualmente pues un programa de ocio Afortunadamente todavía pues cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, del Gobierno Vasco y de la Fundación Atleti en estos momentos y que y que agradecemos porque hace ya pues eh, aproximadamente unos 10 años que vienen pues brindando este este apoyo que para nosotros es fundamental ¿no? entonces eh, bueno pues en este programa de ocio eh, lo que intentamos es eh, pues mejorar la calidad de las personas sin hogar a través de, del ocio ¿no? eh, intentamos que ese ocio que, que viven que lo viven de manera negativa porque o bien no tienen con quién hacer ocio, porque bien no tienen eh, los medios necesarios para acceder a ese ocio en otros casos, no sólo hablando eh, desde el punto de vista económico, sino también pues desde el punto de vista pues de la salud, de cómo se encuentran ellos eh es lo que es lo que pretendemos, ¿no? Entonces ahora actualmente tenemos eh, un equipo de fútbol y unas actividades de fin de semana que aquí salí así, conocen ya desde desde hace unos añitos y que, y que nos van a explicar cómo cómo son. Eh, bueno, eh, en, buenas noches. Eh, en cuanto a las actividades, el eh, Raice eh, está brindando eh, actividades fin de semana eh, basadas en entretenimiento ocio, tiempo libre, el cine eh, por ejemplo, el verano pasado hicimos una salida a la playa sopelana fue pero no, no nos ha acompañado el tiempo para nadar, pero fue muy buena entonces, eh, cada fin eh, variamos el sábado o el domingo el domingo o el sábado, nos vamos a un lugar a explorar Euskadi ...y a ver eh, cosas nuevas... Eh, ...también uh, en, este, en este proyecto... ...RAIS ha sido un soporte para las personas... ...que buscan una inserción social... Eh, ...que hacer para no aburrirse... ...o para no quedar solo... ...y, y yo quiero como bueno como cooperante en RAIS... ...o como miembro... ...agradecer a RAIS... ...por el nombre de RAIS... ...y agradecer mucho a Sara... ...que nos ha, ha estado con nosotros todo el tiempo sin fallo, y decir a los políticos y a los empresarios eh, Arracha León, no todo lo que brille es oro, tampoco toda persona errante anda perdida. Bueno, gracias. También realizamos actividad de fútbol, que nos reunimos todos los jueves de que solemos quedar so, alrededor de la también realizamos la actividad de fútbol que nos reunimos todos los jueves a las 2. Y, y solemos preparar el material todos los materiales que vamos a utilizar luego luego también pues una vez a la semana nos encargamos cada uno de, de pues de este material de organizar un poco todo luego también pues en los entrenamientos pues pues hacemos tipo físico tipo físico como prácticos y luego al final del entrenamiento pues jugamos jugar un partido de fútbol. Luego después de ducharnos, después del entrenamiento, después de ducharnos, pues solemos pues guardar la ropa sucia, separando pues solemos secar también y luego pues luego después después de eh, juntar toda la ropa y todo del entrenamiento, todo el material pues se encarga a un par de personas en llevar la ropa sucia a la lavandería. ¿Los equipos siempre son los mismos o vais cambiando? Pues los equipos somos los compañeros, de... Pero pero quiero decir que siempre los mismos hacen un equipo o mismas. Quiero decir que hacen un equipo o, o cambia la gente, o sea, pues habitualmente solemos ser los mismos o cada semana suele venir gente distinta al equipo. Mm. Y vamos a poner una cancioncita antes de acabar el programa, si ¿os parece? Del Gran Pablo Milanés, digo, yo Gran Pablo Milanés, Día de Reyes. Yes. queriendo despertar pronto y buscar bajo la cama te encuentras llorando a tu hermana y a tus zapados viejos y rojoos así como esa edad no te permitas soñar porque vas a despertar con tu tristeza Quiero que cantes y juegues para lo que va a pasar Es algo que hay que buscar sin esperar al que llegue Sin magias y sin leyendas Y con lucha y con amor Vendrá la revolución Sin santos llenos de estrellas Quiero que cantes y juegues para lo que va a pasar. Es algo que hay que buscar sin esperar a que llegue. Sin y sin leyendas y con lucha y con amor vendrá la revolución sin santos que nos destrellas. De Guarda 'durrì ci a i senga oi tu yalto en tanto llegala libertà sí. Guarda 'durrì ci a paramañana i Bueno, eh, les, les estaba diciendo que nos gusta terminar siempre en positivo y que les vamos a les vamos a hacer un reto que es eh, en la Egoechea, sabéis que hay muchas actividades y una de las actividades son las reuniones de Ausolán. en el, en el piso pues vienen distintas eh, digamos organizaciones distintos movimientos sociales pues la jabach chorde la Irola... la eh, ...mucha mucha gente también verdiña que está está metida en el Ausolán... ...entonces se, se deciden entre todos y todas que, que, cuáles son las urgencias del barrio... ...qué cosas eh, más importantes o más prioritarias hay que hacer... ...y bueno, pues poco a poco las van llevando entre todos... ...y estaba diciendo hacer este trabajo, o sea, pasar por allí hablar con ellos... Eh, base, ...básicamente porque hicieron un experimento una vez en Estados Unidos... ...de llevar a unos adolescentes a un campamento y conseguir que se peleasen. Y así hablando mal de unos y de otros, fulano ha dicho tal, venga, ha dicho tal... ...al final consiguieron que, que se peleasen mucho, ¿no? Entonces la segunda parte del experimento era conseguir que se llevasen bien, que confiasen. Y la mejor forma, la más rápida, la más eficaz era que trabajasen juntos, que lograsen cosas los unos y las unas con, con los otros y las otras. Es decir, lo que lo que más nos une es estar hombro con hombro es perseguir un, un objetivo juntos. Entonces nos decían, pues pues bueno, eh, participar en, en algún partido. Hombre, nosotros en Verdiñac a lo sumo eh, hacemos un, un equipo de baloncesto, ¿no? Pero bueno, de fútbol vamos. De fútbol valemos por mucho, pero no somos tantos como 11 personas. Digo que no <ríe> digo que nos, nos darían una paliza, ¿no? Pero bueno, no nosotros nosotros acaso vamos y, y animamos. Hacemos un poco de las la, la barrayer y yo la barra las barras brava bueno y también voy a lo que pasa es que ya tenemos poco tiempo sí sí lo de auszolan y si sí, eh, bueno, una de las vías eh, que existen ahora mismo en nuestra asociación eh, para que la ciudadanía ciudadanía en general eh, cualquier persona que, que bueno pues que tenga intención o esté interesada en echar una mano con, pues con este colectivo y eh, es eh, el programa de, de voluntariado ¿no? también eh, admitimos a personas pues que eh, están interesadas en trabajar con, con nosotros o con nuestra asociación y, y bueno es un tipo de voluntariado de, de relación sobre todo ¿no? y de acompañamiento y de estar en las actividades que hacemos estar en grupo y, y dar y dar ese apoyo sobre todo de, de tú a tú no es un apoyo de tipo de tipo personal. Entonces, bueno, pues ya hemos mencionado antes dónde dónde estamos. Cualquier persona interesada puede acudir a, a esta dirección. Sí, tenéis tenéis página web, ¿no? Tenemos página web, eso es. eh www.raiz-medioeuskadi.rg. ¿Teníais también un blog, no? No sé si lo seguís teniendo. Eh, como no. asociación, no Fundación no. RISE eh, desde, desde Madrid y en otras eh, ah, Sedes o delegaciones a nivel Estatal eh, Yo me acuerdo de haber visto un blogspot con las Actividades o no mm, No, no. Uf. Puede Uf. ser Puede ser la de la de Fundación RISE En todo caso ah, pues no. mm -hmm. Bueno, aquí en Euskadi está, está en Y el correo electrónico correo de... es sí. Mi correo electrónico Bulchay de Bilbao, todo seguido Arroba -medio, en general, eh, la verdad es que la, la mejor ayuda también que se, que se puede ofrecer a las personas sin hogares en el día a día ¿no? y en, en la relación y en, y en cómo vemos a estas personas. ¿no? Entonces, sobre todo, pues también hacer un llamamiento a la gente a que no reproduzca o no repita los mismos discursos y los mismos estereotipos ¿no? que, que existen. Guerra contra la casta que existen en, en la sociedad ¿no? y que piensen que cualquier día eh, pues es relativamente que cualquiera de nosotros ¿no? podemos llegar a ser algún día personas sin hogar con mucha mala suerte y si un suceso detrás de otro se, se repite eh, no, es, no es lo deseable no es lo deseable pero pero bueno entender que que las personas sin hogar por encima de todo son personas de todas formas bueno no, yo que, perdón yo Yo sí creo yo deseo que los políticos se queden sin, sin hogar. no pero yo yo creo que eh, la empatía por miedo digamos que es un, un buen un buen plan b no o sea que la gente eh, sea empática con los sin hogar eh, porque a, porque algún día le puede tocar a él pero lo ideal sería que alguien que estuviese absolutamente seguro, esa seguridad no existe evidentemente, pero que alguien que estuviese absolutamente seguro de que nunca le va a tocar a él, a pesar de todo eh les viese y les viese como personas y les viese como como iguales, ¿no? Porque muchas veces es es un una especie de no quiero acercarme, no sea que me contamine, ¿no? Y, y no, o sea, el que el que termina corazándose el pecho al final termina volviéndose de piedra al corazón, no sabes, o sea, es, es algo eh, es algo que no que no tiene vuelta de hoja. Bueno, voy a leer eh, un poco de Prise corriendo las el decálogo de las propuestas para terminar con el sin hogarismo, ¿no? Y una cosa muy importante que me lo dijeron a mí una vez con las personas con discapacidad, que siempre les llamamos discapacitados, siempre les llamamos, antes eran impedidos o tullidos no, no, son personas con discapacidad, ¿no? Y, y una vez le preguntaba yo a uno, dice, ¿por qué personas con discapacidad?, ¿Por qué no discapacitados? Dice, mira, si dices discapacitados, estás haciendo hincapié en lo que les falta, ¿no? En lo que tienen diferente. Si dices personas con discapacidad, primero son una persona y tienen una discapacidad. Y yo todavía, que a veces soy un poco cabezón, no lo veía. Entonces me dijo, dice, mira, ¿ves aquel cartel? Digo, sí, dices, ¿ves lo que pones? Sí, quítate las gafas. Me las quité y dice, ¿lo ves ahora? Y, y no lo veía. Entonces ahí fue como pan, encenderse la bombilla, ¿no? Darse cuenta de que yo también tengo una silla de rueda, unas muletas que son mis gafas. Entonces, claro, entender que, que una persona sin hogar eh, es una persona y que después es sin hogar por una serie de circunstancias. Entonces, las personas en situación de sin hogarismo no somos personas sin hogar, sino que estamos sin hogar. Terminar con el sin hogarismo es posible si existe voluntad política entonces eh, ponen lo de prevenir antes de, de curar garantizar el derecho a la vivienda derecho que está en la sacrosanta constitución y en los derechos humanos sí los derechos humanos que leímos el otro día lo por el forro de la, garantizar el derecho a la de salud la, o sea que la salud siga siendo un derecho y no un negocio un, un, un privilegio necesidad de una atención integral ...desarrollo de una política de inserción laboral adaptada... ...para bien o para mal... ...la gente está muy obsesionada con el trabajo... ...y cuando una persona... ...yo conozco personas que se han quedado en paro... ...y... Sí, ...yo conozco personas que se han quedado en paro... ...y realmente ha sido un golpe muy duro... ...porque su vida era el trabajo... ...entonces... Eh, ...de repente se quedan en paro... ...y ya no saben qué hacer con su tiempo... O sea, se pasan el día viendo a la impresentable, a la mamarracha de Mariló, que digo, joder, o sea, quema la tele, o sea, tírala por la ventana antes de ver a esa petarda. O sea, de verdad. O oh, quema la programación. Sí, también. Bueno, yo no voy, a, no voy a decir lo que yo haría, porque eso sí que sería eso sí que sería apología. Desarrollo de una política de inserción laboral adaptada, este ya lo he dicho, pero bueno, eh, no importa repetir, garantizar la calidad en los servicios... Ejer ...ejercicio de una responsabilidad pública, una adecuada planificación, reorientación de los discursos sobre la exclusión social... ...porque es claro, ahora tenemos eh, gente como el Maroto, que prácticamente viene a decir que los sin hogar... ...que los perceptores de ayudas son casi casi unos delincuentes, o sea, vienen, vienen a decir como si has terminado en la calle ha sido por tu culpa algo habrás hecho no había había una vez un había una vez una un crucifijo y alguien había puesto abajo algo harías sino sí, eh, repetir lo que siempre repetimos o sea no a la caridad es un derecho por no es una no es una limosna es un derecho y por último fomento de la responsabilidad ciudadana y cuando hablo de la responsabilidad ciudadana insisto en que está muy bien de vez en cuando hacer una de francotirador, de vez en cuando sacar la la escopeta solidaria, sacar el fusil solidario, pero es mejor es mejor hacer la de la del día a día, ¿no? La de todos los días algo todos los días. O sea, que es que la gente el día que tú le das come, pero pero la gente come todos los días, la gente tiene ese, ese vicio y malditos pobres se ha acostumbrado a comer tres veces al día, decía claro. Marot. Es que es eso, o sea, estamos estamos enviciados a comer tres veces al día. Sí, venga. Eh, eh, la, la última la última reflexión los cada uno de vosotros. Bueno, eh, yo quiero decir concluyendo, sí. Eh, lo, lo, debido a la alta de voluntad política que hay en España y que hay en Europa, quieren tapar uh, las negligencias diciendo que es un problema migratorio la crisis económica y política siendo que existen programas, miles de programas que fomentan la inmigración mundial y la circulación libre callejero, viajeros y españoles en el mundo, casi 20% de los españoles viven en el exterior y, <ríe> y cada vez más y cada, y cada vez, vez más, más. Sí. sí, bueno Eh, nada Agradecer a Irola y Gratia una vez más que nos hayáis invitado y ofrecido este espacio para expresarnos y, y expresar nuestro punto de vista y, y hasta otra, nos vemos. De todas formas, os invito, bueno, gracias por venir, yo os invito a que la próxima vez que haya un maratón, vengáis, porque a veces toda la gente de la Irola se encuentra y viene gente eh, de fuera de la Irola o gente que ha pasado, y que simplemente pues tiene algo que decir y lo puede decir. Y cuando tengáis alguna actividad o cuando tengáis algo que queráis anunciar o esto, pues con toda confianza nos decís, oye, que hay una película o que hay un tal, o venís a animarnos en el fútbol o a decirnos, uy, qué malos sois, qué malos jugáis. No, no, eso no es. Cu, es <risa> cu, bueno, te corto ya porque nos vamos de tiempo. Ziku. Arrache al león y muchas gracias, gracias a los invitados gracias. y a mis gracias. compañeros gracias. y nos vamos con Manu chao. Mala vida